Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Raúl, con eh, pocos minutos esta noche, pero para ofrecer alguna serie de titulares eh, sobre algunos... Eh... Asuntos importantes Primer sí. destino, Barcelona, nuevo museo del cómic Exactamente, ya es el segundo en, en España que Aunque la gente le sorprenda El primer museo de, de cómic que existe está en Calpe Todos los que están cerquita que se acerquen a verlo Lo que pasa es que esta, esta semana se ha aprobado por fin La creación en Barcelona Quizás sea la cuna de, de todas las editoriales en, en, el mundo del, en lo que al mundo del cómic se refiere Y bueno, pues se está hablando de una ubicación Dentro del, del, del centro neurálgico de, de Barcelona Y que contará con además de toda la historia De, de los cómics en desde Cataluña pues bueno con originales que se están perdiendo colecciones privadas que se van a ceder a ...a museos y bueno pues es una gran oportunidad... ...de reconocer a, a este noveno arte... Eh, ...de manera más pública... ...y bueno pues con un, un museo... De, bastante, ...de dimensiones bastante considerables... ...y que bueno esperemos en, en breve poder, poder verlo... ...y bueno pues como han comentado muchos... Eh, ...autores de, de cómic... ...va a ser por fin una, una manera de, de mostrar... ...algo que, que es un, un auténtico arte... ...como son los originales... ...siempre vemos las viñetas publicadas... ...una vez el, el, el trabajo acabado... ...muchas veces es muy interesante el bel trabajo de, de, de entintado, de pintado directamente en, en, en lápiz y color. Y también tenemos que hablar de Granada, los salones del cómic que ya comienzan exactamente, bueno, eh, por fin eh, empezamos ya la temporada fuerte que nada es el primer eh, salón eh, de los primeros salones, clase A, por decirlo así como diría nuestro amigo Escribano, eh con gente tan importante como Juan Jiménez que ha sido el encargado este año de hacer el cartel tenemos a Jill Thompson, eh, que fue la encargada de recuperar el personaje de muerte tan cerebrrimo por por Neil Gaiman tenemos a Phil Jiménez, tenemos a Carlos Pacheco tenemos a Bayern Nazarelo creador de 100 Balas, Bayern bolman realmente es una oportunidad perfecta de tenerlo incluso, bueno, pues se va a recuperar una de, de las tradiciones que, que tenían los salones del cómic antiguamente, que están muy unidas a, a los juegos de rol. Lo que pasa es que, bueno, por, por azares del destino y por aquello del que siempre se, se asociaban a katanas, por fin ya se va quitando poquito a poco y se recuperan el jugar partidas de rol directamente y enseñar a las nuevas generaciones lo que significa una buena partida. Y hoy vamos a hablar, casi siempre dedicamos unos minutos a algún cómic, en este caso a Bond exactamente antes ha comentado Martín eh de la editorial Astiberri ha sido la encargada ha encargado a sus a sus autores el el hacer un una una paginita dedicado a a los piratas a Iván Ferreiro pues bueno en este caso de la propia editorial Astiberri nos presenta quizá uno de los cómics más atrevidos que que se han que se han publicado nunca Bone es una mezcla por decirlo así en plan simpático en boca de de su creador de el señor de los anillos unido a, a Vax Bunny eh, vemos eh, imagen real unido A, ...a personajes de Cartoon... ...como curiosidad... ...vemos a la familia Bond... ...acaban de salir de, de su villa... ...la acabo como curiosidad... ...pues bueno... ...no se, no se ha visto publicada... Eh, ...en manera... En, ...en manera física... ...en manera vista... Y bueno, eh, tenemos aventuras muy clásicas, muy relajadas, muy divertidas, a la vez muy inteligente. La aventura no significa solo, por decirlo así, eh, entretenimiento puro vacío, sino que, bueno, estamos hablando de uno muy inteligente, de, del poder mostrar valores, del divertirse leyendo un TV cuando lo abres y, y, y al acabar lo recomienda, se distribuye además como curiosidad, fue de los primeros trabajos que, que los propios autores autoeditaron, porque ni la DC, ni Marvel ni Image se atrevió en un momento determinado a publicarlo. Y Image, después se subió al carro, después de haber publicado una, una serie de, de volúmenes y aquí en España se está ofreciendo en dos, en, en dos tipos de edición una en blanco y negro, que fue la original en la que se creó, y después una versión coloreada, que bueno, se hizo en, en plano un poquito más comercial, sin embargo en lo que, se, en lo que son los El cómic europeo, por decirlo así, en, en el mercado europeo se está prefiriendo mejor en, en color. Sin embargo, eso sí, se han dado el gran capricho de publicar tomos en blanco y negro de casi mil páginas recogiendo los 55 números de Bond Si alguien quiere acercarse a imaginación, a un cómic, si jamás has leído un TV o si realmente estás cansado de, de, entre comillas, leer dentro de un orden siempre lo mismo, tienes ahí la oportunidad perfecta de sonreír, de disfrutar de un TV como pocas veces vas a tenerlo. Raúl, eh, según... Decíamos, hoy tenemos poco tiempo, pero os quedamos con esa recomendación con Bone y la semana que viene hablamos de muchas cosas muy interesantes, de algo que está ocurriendo en la Universidad de Salamanca y también del último cómic, del último número de Spiderman. Eso es. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo.